Comunicación a Patricio Tavares, jugador de, de Unión de Santa Fe, así que lo saludamos. ¿Cómo estás, Pato? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, Pato, primero que nada, preguntarte cómo viviste la victoria de ayer, el último partido antes del receso, frente a Barrio Parque, con una amplia diferencia. ¿Dónde estuvieron las claves para poder ganar el partido? Eh, bueno, la, la clave creo que estuvo en la, en la intensidad que pusimos. Este, cada vez estamos más más aceitados con la idea de del tramo de la presión de, de imponer el juego desde la defensa desde el carácter y la clave estuvo ahí sin duda creo que lo, lo, cuando lo demostramos partido a partido es cuando estamos sacando la diferencia con los rivales y bueno, allá no fue la excepción ¿Cómo ves a Unión en este torneo nacional de ascenso? ¿Se armaron bien? ¿Trajeron nuevos jugadores como Barovero, Acosta, Jerez? Eh, bueno, tu incorporación, eh, ¿cómo lo viste hasta acá? ¿Tuvieron alguna racha de algún partido perdido, pero siempre se mantuvieron con, con buenas victorias, de una manera regular? Sí, la verdad es que me siento, siento el equipo bien, cómodo, eh, lo raro que me está pasando con este año en la experiencia de otra temporada es que creo que agarramos química de juego muy rápido, cada uno respeta su rol, su lugar en el equipo, y eso es muy difícil de encontrar en los equipos. Y adaptarse, ¿no? Y más tan, tan rápido en un proceso nuevo, con jugadores que nosotros no estamos conociendo, al entrenador que, que solamente dos jugadores lo tuvieron. Eh, creo que eso nos hace, nos hace crecer más rápido y, y pelear un lugar entre los candidatos. Eh, ¿Qué tan lejos están del objetivo que se plantearon a principio de temporada? No, nuestro objetivo principal siempre fue jugar bien. Este, toda la fase regular, tratar de. Que ir mejorando nuestro juego y más allá de los resultados eh, imponer eh, nuestra forma de jugar eh, después lo, los resultados se van a llegar solos y la idea es llegar lo mejor posible a los playoffs ahí está nuestro, nuestro objetivo llegar bien a los playoffs Bueno, como todo tiene que ver con todo y hoy estamos palpitando lo que será el partido de gimnasia y vaya por entrar al Super 4 un torneo en el cual jugaste ni más ni menos que la final del año pasado eh, ¿Cómo ves hoy la liga? y sobre todo este partido, ¿no? bien bien, muy pareja este a mí me tocó los dos años con obra jugar la, la final y lamentablemente lo perdimos los dos la verdad que lo veo muy muy parejo a nivel de la liga este bahía y, y comodoro que, que estaban ahí peleando el, el último lugar este ahora veo que, que cayeron en la tabla y suben otros está, está todo muy muy parejo el, el nivel y se nota mucho la, la diferencia de que cualquiera le gana a cualquiera y eso lo hace más entretenido de ver. Hoy estás jugando el TNA, un TNA que está durísimo realmente casi como la liga, pero me imagino que el salto la idea es volver a dar el salto a la liga ¿no? el año que viene. Sí, siempre la verdad que eh, tomé la decisión de, de bajar el TNA simplemente para tener más, más un rol protagonista para poder crecer a nivel personal y para el día de mañana poder eh, jugar, jugar la liga y más que de un rol secundario, más con un Con un rol, con un y tomando decisiones importantes. Pato tienen un técnico como Daniel Beltramo que tiene una gran trayectoria uh -huh. dirigiendo varios equipos. ¿Qué les pide él? ¿Qué les pidió a principio de temporada? Eh, y qué les pide partido uh -huh. a partido. ¿En qué aspectos deben mejorar? ¿En, en qué otros capaz que, que se equivocan en, en algún partido? Les dice bueno chicos uh -huh. tenemos que ir por este lado. Uh -huh. Eh... Creo que la, la idea principal que nos, nos implementa el pitincho desde el primer día es la defensa. Sí. Que no solamente esa actitud y, y dejar todo dentro de la cancha, eh, sino también el ser claros y ser un, ser un bloque defensivo. que Creo que es algo muy difícil. y Lleva años de trabajo para los equipos tener una defensa así. Este, ese fue su, su principal objetivo y estamos tratando de, lograr, de lograrlo. Y es jodido, es jodido porque... Como te decía, lleva lleva mucho tiempo de entrenamiento, es, es difícil adaptarse a, la, a las reglas que cada entrenador tiene y cómo quiere que se defienda en bloque, ¿no? Pero lo estamos haciendo bien y, y lo estamos llevando adelante, la verdad. La última de mi parte. Eh, ¿Cómo ves esta conferencia norte? Hay un claro candidato que es hindú, puntero, el mejor récord de la temporada hasta ahora. Comunicaciones que viene con nueve victorias en fila y ustedes... Y detrás equipos también importantes que seguramente van a luchar por el ascenso como Barrio Parque y San Isidro. Eh, sí, ese pelotón de, ar de los que estamos arriba la verdad que está bastante parejo de nivel. Creo que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Eh, y ya están, estamos en una etapa en que en que no va, se va a separar cada vez más. de los, Creo que cuatro equipos de arriba se van a separar del resto. Y tenemos la tratar de mantenernos ahí porque... La, los primeros, primeros cuatro puestos son los que van a descansar en los playoffs, así que nuestro objetivo está ahí: estar entre los cuatro y poder tener el primer playoff de descanso. Recién hablabas de la zona norte. Yo te quería preguntar: en la liga lo que se nota es que hay diferencias entre la zona sur y la zona norte. ¿Pasa lo mismo para vos en el TNA? Eh, es más difícil verlo en el TNA porque no te cruzas con la zona norte. Eh, Yo creo que en la Liga la diferencia es más notable de presupuesto, pero a la hora de juego no no, no, no se ve una clara diferencia en que el, los equipos de la Norte dominan los lo, lo de la Sur. Creo que el nivel es parejo a las dos. Eh, en el TNA, por lo que veo de los televisados y todo, capaz que sí se nota un poquito más de diferencia de nivel en la, en la Norte de la Sur, pero... El año pasado pensaba lo mismo de Con hispania y Barre Parque Y sin embargo Hispano sacó la serie adelante Y esto, esto es más Que está mejor gana Y no por más allá de presupuestos o, o de lo que sea El equipo que está más concentrado Y lleva su plan adelante es El que lo saca ¿no? Bueno Pato te agradecemos el contacto Y como decimos a todos felices fiestas Y lo mejor para el 2017 Bueno muchas gracias Y felicidades para ustedes también Un abrazo. Bueno, ahí pasaba entonces Pato Tavares, jugador de Unión de Santa Fe, uno